4 3 2 O Sino. Atención, decisión sobre el programa de auto oreja. La otra oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso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 ceremos a como duro Rivadavia y Caos Punk. También por el recuerdo de Amparo Ochoa, de Camilo Torres, de Violeta Parra, Las Subversiones Sonoras, La Otra Orjita, Gavino Palmares, María Inés Ochoa, El Rally Barri Nuevo, Pedro Guerra, Drexler y mucho más en este programa. Estás escuchando desde La Otra Oreja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 por la otra hija y esta lluvia me habla de la verdad a rastros de siglos de libertad say y funda rocher nous sommes en train de monter llegando hasta este punto en la historia encontramos sudorosos tan difíciles pero venimos digo levantando un río enorme y en la orilla están las huellas de los traidores las y los millones dejaron sus nombres en las piedras ahora no estamos para contarlos pero les digo que ahí hombres de los que pusieron de algún lado su pobre su alma su parte en corazón ay está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 Jo serez la bras que te alivi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 hermano que estarán sintiendo pero cuando la persona conoce el amor vuela y no habrá manera de frenarlo aunque mucho quieran porque las personas son libres por sí por sí mismo y si no fuese así para qué mierda existimos Franco presente dice que el grafiti Manzanita Ronaldino no se olvida en firma Piti la corrupción es algo normal desgraciadamente desde el intendente hasta el subgerente y ni no hablar de un gobernador que apoya la minera y te vende el sueño de un chuño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 en busca de sanar sus penas y como Doro no es solo Cristóbal López porque muchos gritamos donde lo esconden a Iván Torres. Torres sueño con quemar la anónima y poner a los Menéndez Brown en el culo de tu puta historia y es mentira que estaban buscando agua y que de casualidad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 La güen. Niños van llorando por la ciudad Y adultos hacen cola por un plasma Como actividad normal Por un consumismo barato cuando nada es barato Y lo convierte rápido en flácidas almas de asfalto Y están los libertarios que la plebe es tuya y a la ética de mi rap, tengo la imagen de la Doña María tomando la comisaría ante la pistola fría de los policías, yo aprendí con la rebeldía a cuestionar el orden purista fascista de la burguesía, como Dores Proxeneta, con mirada machista, hoy te dictan como tienen que ser tus metas, para alcanzar aquellos sueños hay que pensar un cambio colectivo sin líderes y sin sueños.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 Las plazas se decoran con cámara Para pararte por dos pas de marihuana Y el viento ruge en la esquina Tranquilo, me imagino Cómo todos marchan hacia su destino A mí un cana me amenazó Y en su mirada me di cuenta Que era el diablo vestido de azul Pareciera que la historia es tan negra Como el mismo petróleo Canasta al óleo y grandes monopolios Una metrópolis en medio del desierto Con sus polis que buscan bondia Los pibes del Newberry Escribo en 1800 kilómetros, anoten Dar centro y metacelo por centímetro. Me solo charson de tu decreciendo preguntándome de tus hermanos qué estarán sintiendo. Pero cuando la persona conoce el amor vuela y no habrá manera de frenarlo aunque muchos quieran, porque las personas son libres por sí por sí mismo y si no fuese así para qué mierda existimos. Franco Pre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 Una bonita sería un delito político, así la ética de mi rap. Tengo la imagen de la doña María tomando la comisaría ante la pistola fría de los policías. Yo aprendí con la rebeldía a cuestionar el orden purita fascista de la burguesía. Como doble prox en neta, con mirada machita, hoy te dita cómo tienen que ser tus metas. Para alcanzar aquello sueño, hay que pensar en un cambio colectivo sin líderes y sin dueños.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 Con lo que cuesta mirar para un lado, mirar para otro En la ciudad que no detiene su paso por nada Con lo que cuesta brindar por otro, sentirse a gusto Mirar para el frente sin un delirio de sin razón Y vos maldiciendo